Los Redonditos de Ricota con un juan y de Pian enfervecido en el final, que tiene además una remera de Los Grillos Desnudos. Juan y Los Grillos Desnudos. Obvio, una banda que claro, supo supe tener en momento ser gloriosa. Alfredo Iturri, ¿cómo te va? Hola, buen día. ¿Qué tal? Para todos, para audiencia también. ¿Qué preferís, a juan y de Pian o a Los Redonditos de Ricota? ¿Por le ¿Por qué le preguntás? <risa> Lo redondito me quedo. Ah, bueno, yo creí que te empezamos a con, Empezamos con el pie izquierdo, Iturri. ¿Te creí que ibas a, a te iba a saltar el pampeano. Bueno, y Iturri para quienes... No, ¿eh? no, no, no, no, soy del rock de la, de la época, yo ya tengo 60. Claro, sí, sí. Soy, soy más de, del rock nacional de otras épocas, pero bueno, este, me gusta escuchar la música o hasta que sea nacional, escucho, escucho todo. Perfecto. Bueno, Alfredo Iturri es eh, pampeano en el Consejo Federal del Fútbol y te queríamos consultar cuál es la mirada, sabemos más o menos lo que piensa la AFA en general y lo que piensa la dirigencia Hola. más tradicional del fútbol, de esta propuesta para las sociedades anónimas deportivas. Resumime, sintetizame, cuál es tu mirada de esa ofensiva que tienen algunos sectores. Sí, es una ofensiva muy fuerte, estamos por todos los medios tratando de... de de defendernos de la forma que se pueda porque los clubes son entidades sin fines de lucro y que bueno, y que además de todo lo que se viene viviendo durante años, creo que estos momentos con este gobierno nacional estamos siendo todavía mucho peor porque sin fines de lucro la gente que está como dirigente o que estamos como dirigente Este, ninguno está con sueldo ninguno estamos, solo lo, lo hacemos por por amor a la camiseta o por sentimiento o por la familia y bueno, en estos momentos que, que los sueldos y la gente está en una situación económica bastante preocupante cuesta que se acerquen a los clubes y por ende, todavía hay menos gente menos dirigentes en los clubes y bueno, por supuesto no la idea, su objetivo o la forma de trabajar, trabajar en los clubes se perjudican y de alguna forma el, el, el, se logra esto de que se vayan eh, desangrando de alguna forma los clubes, por eso hay que trabajar este, muy conscientemente para ver cómo se, recaudan, cómo se mantiene el club, los recursos y bueno, realmente es muy difícil estamos en una, en una época muy complicada, pero a pesar de todo esto, recién nos decía con un colega tuyo, que estamos metidos en esto de, de ayudar con la catástrofe de Bahía eh, sí. hoy todos los clubes están abiertos y están recibiendo este, puedo asegurar la cantidad de elementos para para mandar impresionante, y esto demuestra de alguna forma que la entidad define, eh, los clubes tiene que, que seguir funcionando de esta forma. Alfredo, buen día. Juan de Piano, saludos, ¿cómo estás? Hola, Juan. Eh, bien, bien. Eh, eh, el Club Estudiantes parecería ser que se encamina para para tener un, un ASAD. ¿Hay otro club en la provincia de La Pampa que, que estaría dispuesto a hacer esto? Eh, mira, las intenciones, lo que uno ve es que, bueno, Hay distintas formas de ver y informarse un club. Yo lo hablaba con algunos otros que, que a veces me, me consultan, porque bueno eh, eh, la realidad que, que tienen eh, los clubes históricos digamos, de, de la provincia, o en este caso de aquí de Santa Rosa, son, bueno, todos lo conocemos cómo se crearon, cómo se hicieron. Lo que es que en este mismo sentido, cuando los clubes en alguna de estas actividades aparece eh, alguna firma o algún nombre ha ocurrido, pues yo te digo estoy en el Consejo Federal y es lo que me comentan mis padres en otras provincias, aparece alguien con dinero o con mucho dinero y con algunas idea de estas eh, que de pronto eh, los escuchan Te, lo escuchan los padres, lo escuchan los socios, y bueno, cuando te te, te presentan este, este cielo celeste, como digo yo, y, y pareciera que todo está, está bueno, y bueno, eh, los convencen, y la realidad pasa porque en el fondo, perdón porque estoy medio congestionado uh -huh. y me cuesta un poco, eh, en el fondo te, te venden con que, bueno, vamos a sacar a algunos chicos vamos a venderlo y van a entrar dólares y euro y la realidad es que todos sabemos que son muy pocos los que llegan y, y el negocio se hace este, no, no nos sirve a nadie pero bueno eh, te vuelvo a reiterar en la situación que están los clubes en algún momento se aparecen estos personajes y pasa estas estas cuestiones pero bueno También tenemos eh, eh, otros clubes que se han formado muy parecidos y que hoy eh, también están compitiendo con los viejos clubes nuestros. Uh -huh. eh, esta es la realidad que yo a veces charlo, gracias a Dios charlo, porque tengo mucha confianza, eh, ya me sé con el club Macadintero o La Barranca, que también tienen una formación muy parecida, Y, pero bueno, son clubes que están trabajando acá en la Liga y están trabajando con nosotros y, y bueno, pero tienen una realidad totalmente distinta a los clásicos clubes que se han formado en los barcos uh -huh. Alfredo, sí. una consulta más te hago eh, por ahí un poco afuera este tema, pero que tiene que ver En, en La Pampa en los últimos años ha sido claro el, el, el respaldo estatal a los clubes, incluso económico con plata, con tanta insonante o con infraestructura o con elementos para, para las actividades. Por tu, por tu conocimiento del resto del país, ¿esto está ocurriendo en otras provincias también o en ese sentido La Pampa por ahí está un poquito más adelante? Y ocurre, vos sabés, en algunas provincias, pero cuando yo hablo de esto allá en el Consejo Federal, es que sinceramente tengo que decir que me dicen que, ten, que tenemos una provincia que nos apoya Nos apoya mucho los clubes este no sé si porque somos una provincia más chica eh, o por un no sé, por otra cuestión pero gracias a dios este cuando incluso cuando ha habido algún inconveniente o algo eh, el estado ha estado presente este, creo que el estado tiene que estar presente es fundamental. Alfredo, es gracias. Bueno, un abrazo grande. Abrazos. Alfredo Iturri es parte del Consejo Federal de Fútbol, eh, dirigió durante mucho tiempo la Liga Cultural y a tono con lo que dice Chiquitapia en el nivel nacional y lo que dicen los dirigentes tradicionales del fútbol, se plantan, se paran de manos y resisten el desembarco de las sociedades anónimas deportivas.